Y como todos los lunes, pasadita a las 10 de la mañana llega al aire de la diaria la columna del espacio para la memoria y los derechos humanos. Para llevarla a cabo, Nazareno Bravo, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nasa? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Vos? Bien, bien. Todo bien. Arrancando la semana. Arrancando la semana, claro que <ríe> sí. <ríe> Muy bien, Nasa. Bueno, ¿por dónde vamos a andar hoy aquí en la columna? Bueno, comentar una actividad que estamos... Este, programando para esta semana ahí en el espacio eh, se trata de un conversatorio sobre fanzines y revistas de, que se producen en contextos de encierro uh -huh. esos son en general proyectos y experiencias que quedan este, bueno, bastante eh, limitadas a, a cierto público y nos interesaba ponerlas un poco más visibles y sobre todo buscar establecer algunos lazos entre, entre personas que están haciendo, que han hecho en otras épocas y personas que podrían aportar a, al, al desarrollo de esas propuestas. Así que un poco el, el, la idea va por ese lado de este, bueno, juntarnos a conversar, a debatir, a pensar en, la, la, en los límites y en las posibilidades que ofrecen esta, este tipo de producciones tanto para para internos e internas que, que encuentran ahí espacios de, de expresión, eh, como también forma de, bueno, de tomar ahí un contacto con, con una vida cotidiana que por momentos parece muy distinta a, la, a los que estamos en libertad, pero también tiene muchos puntos de contacto. Entonces, bueno, nos pareció que podía ser importante eh, encontrarnos para, para discutir estas cuestiones. NASA, y, y un, un sector también de la sociedad que muchas veces... Eh, se mira como si estuviera muy lejos esto que decías, ¿no? Los puntos en común eh, y pareciera que muchas veces nos los olvidáramos o es uno de los sectores más relegados, ¿no? Exactamente. Y, y además que, bueno, eh, es un sector que además carga con, con una mirada estigmatizante de, de, del resto de la sociedad y que muchas veces deriva en posturas sumamente autoritarias o directamente... De, desearles la muerte a quienes están privados de su libertad y bueno, esta, estas experiencias de, de expresión como son las revistas o los fanzines que se hacen ahí eh, de alguna manera buscan revertir esa mirada porque bueno, son, son proyectos interesantes son propuestas que, que apelan a, a, a la expresión individual pero que termina entendiéndose como colectiva por el, por el contexto en el que se dan entonces bueno, son también formas de ir un poco más allá del, del sentido común que por ahí prevalece sobre estos temas y conocer, para muchos de nosotros va a ser también una oportunidad de conocer este, qué está pasando por esos lados, uh -huh. y bueno, también valorar distintas experiencias. Ahí, por ejemplo, hay revistas o fanzines que salen impulsadas directamente por algunos profes que dan clases ahí en los en sens o en los SESBA que funcionan, eh, y hay otras revistas que tienen más que ver con, las, con propuestas que hace el propio servicio penitenciario, entonces ahí puede ser interesante poner en tensión un poco estas dos mm, líneas de, de trabajo, eh, pero además también hay toda una serie de, de, de experiencias que, que, van, que se limitan, digamos, en el tiempo, que no tienen continuidad, y ahí entonces aparece otra de las cuestiones a discutir o a charlar, que es muchas veces la falta de apoyo que estas propuestas tienen, ¿no es cierto? Ajá. O sea, la idea de que, la, de que las cárceles eh, ayudan a reinsertar a la gente eh, parece bastante mentirosa si nunca nos, le prestamos algo de atención a cuáles son las poquísimas posibilidades que hay de que eso ocurra. Entonces, bueno, esto de las revistas con todos los límites que tiene, pero no deja de ser un, un documento de... De, de instancias en las que distintos, por distintos lados se, se encuentran este, formas de expresión de, de trabajo, conjuntos bueno, este, de vinculación con el afuera y, y bueno, estamos proponiendo entonces encontrarnos para charlar esto repito, no solo gente que esté involucrada en estos proyectos, sino gente que le interese, Hemos, por eso también estamos convocando también el, desde la carrera de comunicación social, o sea Estamos tratando de que sea un, un espacio articulador, que se vaya convirtiéndose en una instancia articuladora de todas estas, todos estos proyectos. Así que estábamos invitando este próximo jueves a partir de las 19 horas ahí en el espacio para, para encontrarnos. Bueno, fundamental acercarse y, y sobre todo con esto que decías, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién se interese en realidad? Porque el poder ir entendiendo que es algo que eh, nos afecta absolutamente a todos. Que, que las cárceles no están lejísimos, sino son parte también de, de, de la sociedad. Recordaba en la última columna de Lola, que sale los miércoles, sí. cómo a, hablábamos de eh, esto de, de que siempre es, es esto, eh, de que estuviese tan afuera o, o, o tan lejos, y que no había ni un candidato ni una candidata, por ejemplo, en las últimas elecciones, que nombrara siquiera a la situación de las cárceles, ¿no? Claro, claro. Este, bueno... Eh, es, esto pensamos que puede ser una puerta de entrada para, para rediscutir montones de, de estas cuestiones. Eh, acá, por lo menos para mí, que tampoco soy un experto en el, en el tema carcelario, pero el tomar contacto con estas producciones, con estas revistas, también permite eh, conocer un perfil de los internos y de las internas eh, bien diferente al que en general los medios transmiten. Eh, gente que hace poesía, que dibuja, que transmite sus, sus sensaciones ahí, que se comunica con su familia. O sea, eh, el sistema en general, ¿no? los sistemas carcelarios tienden a deshumanizar a quienes este, quedan ahí encerrados y eso a la sociedad en general parece no molestarle tanto, al contrario, uh -huh. por momentos el deseo sería que más gente estuviera en esa situación. Uh -huh. Entonces esta, estos pequeños espacios como te digo, gestados por lo general con mucho esfuerzo y con muy poco apoyo este, estatal, eh, son maneras también de reconocer eh, a, a ciudadanos que están ahí en una situación especial, que es estar privados de su libertad, pero con todo el resto de los derechos que deberían estarse cumpliendo y que en general son vulnerados. Así que acá el derecho a la expresión este, viene dando una pelea para, para poder este, ser ejercido, digamos. Seguro, seguro que sí. Bueno, NASA, entonces este jueves acercarse. Este jueves a las 19 los esperamos y las esperamos ahí en el Espacio para la Memoria para comenzar a discutir todas estas cuestiones con la gente que está involucrada y gente que le interesa, así que pensamos que va a ser un espacio agradable, importante para, para poder seguir pensando. Seguro.